Sí, tenemos más de 25 proyectos obras para para entregar en este mes. Esperamos que nos alcance el tiempo. Entre agosto y septiembre vamos a estar con obras eh, de proyectos medianos, pequeños y grandes entregando como regalo de cumpleaños a Montero. A partir de hoy vamos a programar. Seguramente a partir del lunes ya se va a hacer una programación oficial en conmemoración al 164 aniversario de la ciudad de Montero y creemos que no va a alcanzar el tiempo todo el mes de agosto, vamos a entregar el parte del mes de septiembre en homenaje a, en conmemoración a Santa Cruz también, ¿no? Entonces, si no nos alcanza el tiempo, bueno, octubre, noviembre y diciembre también estaremos entregando. El tema de las horas de envergadura, salud y educación se está cargando. Sí, este año, en este mes de agosto vamos a vamos a entregar unidad, módulos de las unidades educativas, centros de salud, Eh, como también obras eh, de desarrollo para Montero, como es la infraestructura urbana y rural.